Entonces das a uno, está en cero, a uno, ya. Bueno, esto después se corta a conveniencia. Ahora, aquí, que, aunque tape el nombre del... Dejamos un poquito para arriba porque tenía, tiene que coger la voz de los dos. Yo me siento aquí. Ahí se verá si... Sí, si sí. tiene... Ey, ey, Necesito, un, sonido, un... Lo... Pero, pero está grabándose, tiene ahí descubre. niveles. sube, sube, sube en las barras. Ahora preparo el vídeo... Este es el que tiene más riesgo todo de tranquilo no, no, tú ven aquí, apóyame no. di algo al chaval a que le llamamos después hombre, está viendo, ah, viendo a Superman que te juegas maripino somos la criptorita si a mí las preguntas me dan no mira, mientras esta mesa no se ponga boca abajo y te dé tres lupins <risa> y te haga caída de 50 metros sabes que hemos comido un pincho tortilla y no sabía el pobre pincho tortilla no sabía si, si salir o entrar me han puesto a irutar ah, con, eh, con una bestia. Ah, eh, vídeo. lo que ya no sé si después mi cabezón va a salir aquí o no. Tú ni la Bueno, tú tendrás un... Vale, hasta aquí sale el cabezón. Luego me eh, a poner ahí se puede ver. Ponte tú, Alain, mira a ver que sale de Kike ahí. Eh, lo que no quiero es que salga mi cabezón. Venga. Tú, le, tú dile a si sale mucho. Uy, qué bajito o, o que estoy, se un poco. qué bajito. Vamos bueno, a poner un poco más para arriba que si no... No, no yo con el micro. ¿Qué eso, tal? ¿Se ve mi cabezón? Espera, no. ¿Verdad que no? Ahora mismo que es... no, no te muevas mucho porque si no... Sí, corremos más riesgos. Que parezca una conversación. Encima, sí si estás ve. abajo y yo arriba ya... Rom... Solo al principio. así sí ¿Ah, sí? se me ve en ¿Eh? la oreja? ¿Y ahora? Ahí, ahí, Vaya regidor ah, que tengo. Sea, que poner aquí... Bueno, muy bien. Con todo esto te ayuda. Un, un mini combinado. ¿Qué haces, eh? bueno, vale. sí? Bueno, a ver. qué pasa. Dátelo y cuando estés... Empezamos. ¡Eso ¿eh? <risa> es mucho! Nada, bien, bien. Lo que me pasa a mí que le pasa al entrevistador. Pero lo... pero no y te estedas, ¿eh? No ¿eh? No te estedas. Ya, ya, ya, ya, ya, Venga, que ¿eh? que tu ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, que no puedo tirar mucho de cámara. Bueno, muy buenas tardes a todos eh, quienes nos estáis escuchando en esta nueva edición de Gossip Lab en Agora Sol Radio. Hoy eh, estamos de enhorabuena ya que tenemos la oportunidad de entrevistar a una de las personas ya no sólo de mayor importancia dentro del panorama oscuro de habla hispana actual, sino yo, en mi opinión, creo que con mejor conversación de todas las que conozco, vamos. Eh, Pues eh, vamos a empezar a charlar un poco en relación al motivo que te ha traído ahora mismo a Madrid. Tú, en tu trayectoria, yo te he visto con una serie de intereses, como la música, por supuesto, con todos los proyectos a, a los que te has dedicado, de cuyos uh, álbumes podemos ver aquí encima de la mesa. También en cuanto al cine, solo hay que escuchar los temas de Carliceros del Norte, ...y los títulos de los temas, todos haciendo referencia a películas de cine de terror clásico... ...la danza incluso, eh, en, la, en el último concierto que os he visto habéis hecho una actuación o ha participado con vosotros una gente que hacía danza tribal la literatura, has hecho adaptaciones, bueno, ya tus letras son una obra literaria para mi opinión, pero incluso a muchos nos queda el recuerdo de La Carroña, esa versión de Baudelaire que hiciste en La Casa Usse, y eh, lo que te ha traído aquí a Madrid, no que era ver el Guernica y demás, pero bueno, vamos a empezar con... Eh, háblanos un poco ya que veo este cartel de fondo, háblanos un poco las portadas de vuestros álbumes de Carniceros y sí. bueno, pues en primer lugar eh, es un placer estar aquí <risa> en tu casa. Sí, esto lo estamos haciendo Nunca casero, dicho. siempre siempre sería tu casa porque eh, básicamente esta vez eh, lo que me ha arrastrado a Madrid ha sido ha sido la sangre. La sangre que es la que está en todo esto y es la que la que mueve posiblemente todo to, toda la caravana que, que, que arrastramos o que arrastro desde que desde que me metí en este gran circo esa danza es esa música ese arte de, de carteles para mí es la misma sangre que es la que la queda da motivo a, a la vida la que, la que hace que la vida fluya no y, y la sangre me ha traído a madrid esta vez Para, para de alguna manera mostrarle eh, el, el Guernica, que yo ya conocía, claro, pero que, que en este caso esa, esa sangre de 10 añitos todavía no, no había presenciado. Eso y, y luego la posibilidad de estar en eh, en tu casa y estar con amigos. bueno esto Entonces, es así nos estás hablando de tu churumbel que por cierto tiene una participación al menos que yo recuerde en este tema de nosfera tu mítico de... De Renan, ¿no? de Renan, <risas> claro. no, él está él es bueno desde que existe ha estado siempre de alguna forma presente en, en, en todo lo que hago porque porque es lógico porque es una parte es una es una parte más es como es como sí si, es si, si estamos en esto sobre todo para pues para hablar de, de lo que realmente nos mueve pues pues es lógico que, que esté presente lo que lo que es parte de, de tu ser entonces eh, él es eh, la voz en Nosferatu, con esto creo que lo hicimos en el 2006 a finales del 2006. <risa> o sea que cuatro ten, tenía tres años, dos años y pico ha crecido el niño y ha crecido la banda también. vamos creciendo, bueno, creciendo o al menos, eh, sí, seguimos seguimos creciendo sí. en el Flores en el Manicomio también también habla bueno, y, es, y, es, bueno, y una voz femenina y es, por ahí muy sugerente contraporta... en alguno de los temas tuyos en solitario como Charlie Usain, yo contraporta... me acuerdo una voz medio ingenua, sugerente femenina También muy familiar, ¿no? Eh, bueno, y canta conmigo, canta eh, mi hermana también en un en, en cuentos infantiles. Uh -huh. eh, bueno, eh, estamos en lo de siempre. Creo que la sangre es, es, es la vida. ¿no? Eh, eh, eh, uh -huh. En el fondo, bueno, no, no estoy inventando nada. Y, y no hay sangre más directa que la de la familia. Y respecto a lo de los carteles, pues es, es un, un gran artista mexicano, que es Benjamín. Y es un, es un artista muy vinculado a Bambán, que es quien nos saca allí todos los trabajos y que de alguna manera pues pues ha sido también otro regalo de esos que nos hemos encontrado por el camino. Él hizo esta gran portada, perdón, la, la, de, la que hace Cartel, que es la, la contraportada de este vinilo y es, y es el autor del de 2000 Tercemaníacos también. Que bueno que por desgracia en estos formatos se pierde muchísimo el detalle pero pero realmente en todo en todo el trabajo eh, están presentes de su, de, su, de su puño eh, personajes ilustrados de las canciones que están que están dentro ah, una, una auténtica pasada ya te digo para mí es, es un regalo es algo de estas cosas que hace la gente cercana que hay un momento en el que te hace sentir como tan, tan desbordado que realmente me hace sentir hasta pequeño al lado de ellos. Son, bueno, cercana, son pero no geográficamente. No conozco a muchos grupos a los que les hagan ediciones al otro lado del charco hoy en día. Estamos hablando de México en concreto. Y precisamente hace un par de programas estamos hablando de este maravilloso país y su acogida hacia ciertas bandas del, del post-punk nacionales precisamente os hablé os mencioné mejor dicho a vosotros y por algunas de las actuaciones comentarios incluso vídeos que he visto por ahí en internet he visto que aparte de la aceptación que tuviste ahí eh, os imbuisteis bastante de la cultura del lugar aprovechasteis el tiempo yendo a templos y demás nos puedes contar un poquito de cómo ha sido vuestras vivencias por ahí por méxico Eh, eh, ellos te lo ponen a huevo. Tenemos aquí hasta una especie de catrina. Eh, yo creo que ahí es muy fácil sentirte de alguna forma eh, completamente eh, unido a una gente que casi no conocías eh, físicamente de nada y que de pronto pues pues se muestran, eh, no sé, de, de un muy rápidamente se, se muestran cercanos son son tremendamente humanos no no escatiman en, en historias de eh, de pudor o, eh, es, he viajado tres veces a méxico y, y desde el primer día me, me me fascina la forma de ser de, de aquella gente entonces eh, en el momento que un promotor me eh, contacta contigo y se preocupa de, de program te hay una gira a la vez que, que tocan el tema profesional o sea que se encargan de todo de todo lo necesario para que funcione a su manera en ese maravilloso caos que ellos manejan en la parte que más o menos estás acostumbrado en cualquier otro sitio a encontrar a, al mismo tiempo te llevan a su casa o o convives eh, dentro de lo que es su vida, porque para ellos es, eh, es igual, es, es uno de los grandes secretos. Eh, no, no hay una gran distinción entre esa, esa, esa parte, digamos, cultural y su propia vida, y te hacen partícipe de, de las dos al, al mismo tiempo. Entonces, es muy fácil eh, compenetrar con la sociedad mexicana, vayas a hacer lo que vayas a hacer, porque, porque por ya te digo, porque te meten en su casa el primer día, entonces para mí es un para mí es un sitio eh, que que quizás el sitio que más nos ha, que no, más nos ha marcado, sí, como carniceros y, y a mí personalmente como Charlie User, esa es, es la, la tierra esta por así decirlo, la tierra prometida que que he encontrado en este planeta. Os he escuchado quizás en consonancia con lo que estás comentando en alguna ocasión que es una especie de Movida madrileña, están viviendo una especie de época similar a lo que fue aquí la movida madrileña y quizás vosotros tengáis una aceptación por parte del público mayor incluso que aquí, vamos, de tal manera que a uno le da... le a mí por lo menos me da que pensar, o sea, aquí estamos escuchando ritmos latinos y demás y allí están más puestos en el tema del post-punk y... ¿Y ese tipo de bueno es un, musicales es un país eh, es un país inmenso entonces eh, no sé si, si es comparable ¿no? eh, por, por mil razones es posible que, que, que fue, es mejor no compararlo pero mm -hmm. aparte de, de, de lo único de, de lo, lo exclusivamente musical o, o cultural a mí lo que más me fascina es eh, es el es el trato con la población en general, o sea, que el hecho en sí de que los carniceros hayan caído en gracia eh, a un cierto sector de público, que en ningún caso es mayoritario, eh, no creo que sea un fenómeno a estudiar o algo que puedas decir merece la pena analizar, porque, porque puede haber 500 o 1000 personas que van a, a ciertos de carniceros cuando igual aquí solo van 150 es algo puntual, es un boca a boca que puede funcionar con cualquier grupo o con cualquier con cualquier actividad que se que se genere en cualquier punto del planeta. De hecho, es una plaza fuerte para, para para casi todos los artistas que se mueven, o sea, ¿por qué? Pues porque ese pueblo, por lo que sea, sigue sigue adorando, sigue valorando y sigue no valorando. Yo creo que siguen abiertos como son ellos a, a cualquier cosa que, tra que trabaje las emociones entonces es fácil creo yo que es fácil eh, para, para cualquier artista encontrar eh, encontrar espectadores encontrar público en, en, en ese tipo de, de países Para mí lo especial lo, lo, lo mejor que tiene es cuando no tienes que actuar cuando realmente no esperas algo como grupo sino como tú como individuo, te dejas te dejas llevar en, en un sitio como como ese y, y encuentras ese tipo de gente que encuentras ahí es donde realmente para mí está el arte ¿no? en, en que igual no igual no nos damos cuenta cuando realmente estamos haciendo lo mejor que podemos hacer pero para mí es, es un es un pueblo lleno de arte ellos Hombre, para quienes a lo mejor no sigáis eh, tanto la trayectoria de Caneceros del Norte e informaros de que habéis tocado prácticamente en, en todos los países de Europa, también habéis cruzado el charco, creo que habéis estado en Brasil, en California, aparte de México y demás, ah. o sea que tiene tenéis ya una amplia trayectoria y vamos cuando remarcáis la acogida que habéis tenido en un país en concreto es después de haber pisado unos cuantos pero aún así alguna ciudad o algún país que todavía no hayáis visitado y que a ti te interesaría que tienes curiosidad si te digo la verdad para mí no o sean igual ya por, por veterano o así no hay un no hay un punto soñado no hay ya esa esa tira la prometida que hemos hablado antes porque en el fondo suena también un poco religioso no no tengo un punto geográfico al que me gustaría ir. me gustaría ir a un sitio concreto pero más que por mí por por por na y por hugo sobre todo por hugo que que, pues dilo, que, que, que él sí él, él, él eh, tiene quizás es el más friki de los tres tiene el punto de querer ir, de, de, visitar japón, de visitar japón de pero si sí, él quiere ir a japón pero no como, pero no como un les val cosplay y sí, todo esto pero yo creo que ya no como un turista de como en plan de no yo como hugo me voy eh, y tal, porque porque entonces si pudiese sí pues, sí si, si, si, si algún día podría eh, robar un montón de, de, de monedas de máquina le invitaría para que cumpliese un sueño no creo que sea si quiero creo que realmente le gusta ir como como carniceros con, con una banda ¿no? porque sí que es verdad que lo que lo que tenemos entendido es que es de esos países en los que seas quien sea eh, solo por el hecho de ser un artista en, en, en japón pues eh, debe ser como visitar otro planeta ¿no? eh, eh, sí, eh, es como eh, entonces igual Perfecto. por eso mismo eh, para mí eh, eh, pues Hugo es un visionario es de esas personas que, que que me ha abierto me ha abierto puertas nuevas en, en la vida entonces eh, había otro de estos sitios que yo no acababa de, de verlo y, y él también eh, mucho más cercano vas esto esto es un anh es gracioso bueno. se, se va me dirá algo por decirlo, pero es verdad, él, él me hablaba de Benidorm como de un sitio increíble. Ahí estuve yo, los carniceros a, en Benidorm. A mí Benidorm, o sea, el... justa, es que a mí justamente Benidorm me provocaba esa risa que acabas de, de hacer tú cuando lo dijo, pero yo decía, bueno, pues realmente, joder, si tanto te apetece, vamos a, esa, a ese a Escombro City, como realmente le llama la gente de Benidorm. Y el caso es que igual gracias a con alguien que pues que tiene tanta pasión por, por, por un sitio yo que sé por qué o porque realmente el destino nos, tenía y tenía nos tenía observados ese, ese encuentro que, que las la, las citas en venido por aparte de, de todo al margen de todo lo que comentas de toda la suerte que hemos tenido con este grupo de visitar un montón de puntos increíbles en los que, en los que hemos tocado Pues venidores de los sitios que si realmente me dices dame dime cinco, cinco puntos de, de este planeta donde como carnicero te lo has pasado realmente bien o sea bien me refiero no por el triunfo en sí de, de el momento de, de como grupo lo que consigue sino de esas 24 horas que, que son las que las que suelen conllevar porque realmente cuando cuando vamos con la banda hacemos muy poco turismo la verdad es que al final son viajes relámpagos entonces de esas 30 horas que has que has tenido en en distintos puntos de, del mundo con, con carniceros dime cinco sitios que recuerdes como a un niño pasándolo bien pues pues venidodor sería uno de esos puntos gracias a, a Hugo. o sea que, que japón tiene que estar bien si hubo lo dice así que mira si me dices dónde te gustaría ir si pues me gustaría ir a japón aunque la verdad es que yo eh, personalmente prefiero ir a sitios donde pueda comunicarme verbalmente que es que ese eh, que es una de, de, es uno de los pocos placeres que que mantengo, ¿no? El poder comunicarme y de hecho me frustra bastante cuando hemos tocamos en, en países donde donde la donde la lengua es uno de los es un inconveniente bueno eh, nunca se sabe hasta dónde puede llegar el proyecto y yo recuerdo aquello de lo de 13 puñaladas 13 temas 13 conciertos sí, ese el y ese de la película y fue sincero ¿eh? de brazo <ríe> sea, no o sea realmente imagináis que la cosa se quedaría ahí no, eh... estábamos más que convencidos y no por no por fases modestias porque hay mucho de, de pretencioso y mucho de o sea dentro de de, de, de, de la de la, de la humildad trágica porque porque me parece bastante patético ciertas ciertas humildades, pero a la vez reconozco si ya llegan al punto en el que en el que hay que mostrarse como es, tampoco vamos a fingir más de la cuenta, entonces reconociendo que, que hay bastante de humildad en, en lo que rodea a mi personalidad, eh, también reconozco que, que hay mucho de, de, de, de, de ambicioso y de pretencioso. Es así, o sea, es así, no no no me, no me importa reconocer que que, que, que sí que seguimos trabajando mucho las, las contradicciones pero sí que te confieso que, que esta idea inicial fue totalmente sincera el, el encuentro inicial tenía como base que era algo totalmente efímero o sea los carniceros no tenían ningún ninguna otra pretensión sobre todo por eso porque yo venía de un concepto clásico de hacer de hacer música y era el de un grupo para, para ser grupo tiene que estar Eh, unido casi a diario para hacer dos ensayos semanales trabajar muchísimo antes de salir en una lonja y sacar y sacar ya cuando sacas a la luz el, el producto que has generado pues pues con una seguridad de, de ensayos no era imposible mantener un grupo más allá de esa, de, esa, de esas 13 canciones con, con una distancia como teníamos en, en el bueno y como seguimos teniendo qué es lo que ha pasado pues única y exclusivamente, que quizás esa distancia nos ha, nos ha mantenido como amigos, como como no, no nos ha dejado quemarnos y, y, y, y sigue habiendo llamadas, que es lo más importante para, para la subsistencia de esta banda. Hay gente que a veces cuando seguimos, al, al tener, como tenemos los tres carniceros, eh... ...proyectos individuales... ...pues hay gente que... ...que, que pregunta... Eh, ...esto significa que es... ...que ya no vais a seguir los carniceros... ...es el fin de los carniceros... ...el hecho de que... ...estés haciendo algo solitario... ...que estés trabajando con Payball... ...en Opinti o que... ...y yo por mi parte siempre... ...siempre digo que... ...que los carniceros... ...seguirán vivos... ...mientras los tres carniceros sigan... ...sigan vivos... ...y haya una llamada para que para que acudamos a un sitio es como los, los superhéroes Estamos, o sea no no es una cuestión de supervivencia de no, no no no somos un grupo al uso que busque conciertos que entre ansioso en, en páginas de hecho hay muchas páginas farsantes que, que ofrecen, bueno hoy en día eh, todo el mundo se tiene que buscar la vida, entonces hay gente que ofrece de todo, hay gente que ofrece te ofrece conciertos, hay gente que te ofrece sacar discos, hay gente que te ofrece sacarte en revistas de música y luego cuando les preguntas ah, yo estoy dispuesto si, si, si estás interesado en salir en mi publicación escríbenos es muy fácil y cuando llamas dice es muy fácil solo tienes que poner 400 euros y luego te pongo un reportaje paras bueno, una publicidad ah, con las cosas no, de la es, es, esto para, está así eh, ¿no? el, eh, yo, yo creo que ha asistido siempre lo que pasa que bueno eh, en fin de hecho los músicos llevamos en cristo a la vida es posible que seamos de los del de, de, de gremio menos afectado por la crisis actual eh, o, la, o al menos este el underground en el que nos movemos claro Hablando un poquito que estabas uh, haciendo alusión a una cierta, casi diría hermandad que tenéis entre los miembros de la banda y demás, es simple casualidad que la banda se haya formado con gente con tablas dentro de la escena, o sea, unos carcas de... <ríe> eso Para <que Bueno>, mezcla... <ríe> Es una casualidad que la hayas formado con gente de, de ya bastantes tablas, de, de carcas de, de nuestra generación, digamos. Eh, ¿No te fías de lo nuevo o prevalece quizás una afinidad dentro de los gustos musicales eh, vuestros? Eh, esto que creo que lo contamos veces, pero cuando... Cuando hicimos este disco, que fue el... el, el... Casa Usher, como... Sí, la, esto fue la, la última llave que nos faltaba... Con o, el cambio o... de Pablo, de Addison, ¿no? En la guitarra... Sí, el, el... después de un montón de años nos volvimos a juntar por una cuestión puramente nostálgica y como y como el momento, pues, pues era, era mucho más fácil eh, grabar las canciones que en su día no grabamos, bueno, dimos unos conciertos, fue mi primer viaje a México dimos unos conciertos estupendos. Coincidimos contigo en, en Ahí fue testigo, la verdad que primer orden en el Gruta 77 que en, en Madrid, pero no, pero realmente, o sea, yo en este viaje, yo y yo creo que, que, que todos los estábamos en el, en, el, en, este, en la banda veníamos a cerrar un o, o sea, aquel encuentro en el que, en el que nos vimos no veníamos en el mismo camino, o sea, no es lo mismo que si, por ejemplo, ahora, en, con, con lo que lo que hemos estado haciendo, que ha sido maravilloso, con, con la Santísima Trinidad, en la que nos movíamos los Cantepin rélico o nos movemos, nos seguimos moviendo, eyaculación post-morte y los carniceros, la sensación que yo tengo, al menos, es que eh, somos como tres grupos moviéndonos en una misma dirección que de vez en cuando nos juntamos pero en, eh, de alguna forma como confluyendo en ese en ese mismo en esa misma desembocadura o sea es, es como una, eh, una misma corriente esto en cambio fue un choque para mí cuando cuando nosotros coincidimos de alguna manera eh, como casa user en ese momento nosotros veníamos cerrando cerrando una etapa no cerrando una etapa veníamos de una especie de de, eh, de re, renacimiento Creyendo, cuando tú crees que algo ya ha dejado de existir y luego tienes como una oportuna una segunda oportunidad de, uh -huh. de, de, de revivirlo pero sabiendo que es solo durante un momento es como un... un revival pero con eh, despedida de despedida final la, de... La, el, el ímpetu o la, la fuerza con la que lo haces es, es arrolladora porque realmente eh, estás convencido de que es la última entonces es una de las fórmulas que, que yo siempre he seguido para para, para los directos ¿no? Eh, afrontar cada directo por lo que sea pero no como, no como una cosa para, para para meterme en la película sino porque realmente lo he creído o sea, he pensado, es posible que sea el último concierto que de entonces sales con una actitud completamente distinta a la que puede salir si sí, sí, sí, sí, lo haces como una rutina de arrollasteis, giras. ¿eh? sí, fue fue, fue, un, fue un momento de cierre y fin es como, hoy se queman todas las naves y adiós, es, es claro en ese momento está claro que la deflagración va a ser brutal. Cuando yo hice eso, con, con la casa Usher, pues eh, tropecé entre entre otras bandas y otros personajes con, con Nando y con Hugo. Uh -huh. Yo a Nando, de Nando de le conocía muy poquito. Y Hugo de Nando con los paralíticos Ay, pues, paralíticos y, y, y Hugo con los nautizombis, a Nando le conocía ya un poco pero muy poco y aún no lo conocía de nada pero cuando cuando esta cerilla eh, pues arde hoy yo me doy cuenta de que, uff, que en el fondo no me apetece morir todavía ese día y que y, y lo que es peor me doy cuenta de que de que lo que yo había aparcado ya años atrás pensando que ya no existía por lo menos en el, en el entorno en el que me movía pues que sí que seguía viendo un puñado de, de gente que se podía remover con con las mismas emociones que me movían a mí. Entonces me entró un gusanillo muy muy bestia. Me entró me entraron las ganas de hacer algo que de nuevo iba a ser una última cerilla. Bueno, pero esta eh, vez la cerilla era muy larga porque No, pero era, pero Está de adugado, ahí, eh. pero pero bueno, pero, pero pero pero pero sí que era cerilla porque eran 13 canciones, 13 películas y 13 conciertos, Pero en este caso, de una forma muy premeditada con unas personas o unos personajes eh, muy enclavados en el perfil de lo que tendría que ser el escenario perfecto o sea realmente los carniceros y la y por así decirlo el, el porqué de que de que fuesen quienes son eh, al menos desde, desde en lo que a mí en, en lo que me toca a, lo que a mí me toca fue totalmente premeditado de una manera igual creo que nunca lo en, en toda mi vida he sido por así decirlo tan calculador, se podría decir tan premeditadamente eh igual tam, o a la vez Ese término lo iba a usar yo de calculador, porque sí que te cal, cal, del es que, en aquel Lo que entonces, pasa que calculador, sí, cal, las ideas muy claras. Ese de es, calculador suen, es un término que suena sí, suena contable su, y no a mucho. Suena feo, suena feo, pero pero está bien, es mejor usarlo así porque de alguna manera Yo soy el primero que lo usa antes de que cualquiera pueda achacar que fue un, un, un hecho premeditadamente calculado, pero, pero también aclaro que cuando digo calculador me refiero a clarividente, a tener las ideas claras, a llegar a ese punto en tu vida en el que dices por fin sé lo que quiero, sé lo que quiero y además lo veo y se te abren las puertas y dices ya está, era así de fácil. O sea, solo tiene que llegar un momento en tu vida en el que digas no me da vergüenza reconocer lo que me gusta, no me da miedo reconocer que lo que me gusta no está en el tiempo que me gusta, cuando yo formé la Casa Usen en el año 86 de 86, me imagino que será esa edad, pero, o sea, ese, ese, ese año porque tampoco tengo muy buena memoria pero bueno, sí, cuando cuando lo monté en esa segunda mitad de los 80, o lo montamos yo ya oí voces críticas en las que además pesaban con una losa, de porque era la gente purista que a ti te afectaba lo que decían oí voces que decían a dónde van ya esto a estas alturas. Ya eh, si ya está pasado. Sí, sí, esto yo lo oí en Bilbao, en Bilbao en el entorno, en el entorno en el entorno que a ti te, te influía, ¿no? Quiero decir, llega un momento, tiene que llegar un momento en, en la vida de todas las criaturas en las que en las que nos la traiga floja lo que realmente lo que hay a nuestro alrededor si nosotros tenemos una necesidad muy fuerte de hacer algo. Entonces, Hasta que no llegas a ese punto en el que te da igual lo que piensen los demás y tengas claro lo que quieres y es... A mí me tocó en ese momento, ¿no? En el que eh, tenía clarísimo que un grupo que hiciese 13 canciones que fuesen a 200 de velocidad, que fuesen 200 matanzas en Texas y, y, y, que, y que tuviesen realmente la misma... Sí, la misma estética, ¿por qué no decirlo? Claro, es la, la, la estética es parte fundamental en, en, en, en nuestra forma de ver la vida. Por lo menos yo, yo así lo es veo. Es una expresión artística también. Sí, porque es parte de una de una gran escenografía, o sea, que en, en, o sea, hay también una una parte muy teatral en Los Carniceros que al menos supongo que es evidente, pero pero que yo no es que la trabaje, es que me sale de forma innata realmente es posible que que que sea un que tenga algo de actor mediocre, o sea, que tenga algo de, de, de, de, de, de tablas de, de actor. Mm. Odio un poco a los actores. Tenéis como apoyo esas proyecciones que os preparáis fabulosas sobre las películas en las que sí. se basan las letras de las canciones. Es una cosa que llama mucho la atención y que a la gente le entusiasma. No he oído una sola crítica negativa al respecto. Y la, y, y la búsqueda también de apoyo con, con, toda, con toda esa gente cercana que de vez en cuando se sube al escenario y, y, y, y llena de, de, de auténtica luz preciosa la, la escena con su, con su obra, ¿no? por lo que comentabas antes de la danza, la danza de Buto, que también eh, estuvo en Santander presente. En, sí, estamos hablando otros. de una actuación la que estuve, que es el último de los, yo creo que he visto 18 ocasiones, más o menos. Claro, por, por colega. El, el último te, te por colega. ha sido en Santander y con esta gente de la nariz roja que hicieron una actuación bastante bastante buena. Mira, la, de la chica delirium, claro. lo hacía muy bien y él haciendo una versión un poco corporal del de Calderón punto. de la barca, ¿no? de es... la vida sueño y el, es es Miguel Miguel y Delirium ellos eh, bien, bien, bien hecho. son de esas de esa pues de esas personas que encuentras en este, lo, lo mejor que tiene esta historia les he visto actuar aquí en Madrid los grandes en, encuentros como en la Galileo Galilei, como la chica del puente que no es una la cuestión chica del puente la película francesa con eh, esa actriz que era modelo ¿no? primero la... sí. que estuvo con Johnny Depp no no, no, no no perdón con Johnny Depp era otra no yo no, no tengo hora. no tengo cabeza para, la, para los nombres pero bueno es igual sí. El, el caso es que... Es una película en blanco y negro, pero mm, actual, muy buena. Sí, muy, eh, hay muchísima gente, y eso está por... Uf, cada vez me cuesta más ver los discos o sea, aquí. Por ahí. En La chica del puente es una de las canciones que más alegrías me ha dado de las canciones asesinas, ¿no? Las más alegrías o que o que más ha gustado a gente que yo nunca esa pensé que le pudiese femenina, gustar. A esa, ese Helen. tema me refería con esa voz femenina, sugerente, ingenua... Helen. Muy apropiada al, al personaje femenino la película. Y que es una gran es, no es, es una que no me acuerdo la cantante, actriz francesa que interpreta la película original. Es igual, lo, que, que lo mire la, eh, quien esté el, interesado. El que título lo, de la película era La chica al puente. Que, que lo mire en internet. Pero, cuando digo que es una de las grandes alegrías es porque hay, hay mucha, mucha gente que, que, que ha conocido la película gracias a la canción y eso es lo mejor de los carniceros lo mejor de los carniceros o de, en este caso de, de, de Charly sí, porque estoy tardando, estamos viendo aquí tanto disco encima de la mesa que yo creo que llego tarde para decir que tú has hecho dentro de tu carrera musical has participado digamos, vamos a ver si me salto algo que es lo más probable Casa Usher Charly Usher, La Seda Carniceros del Norte Opium Y eh, crimen, eh, Radio Crimen. Radio Crimen. ¿Me dejo algo? No lo sé. <ríe> Pero <ríe> sí, con sí, tanto voy, proyecto, sí. ahora mismo, ¿en qué nivel de entusiasmo en tu carrera musical dirías que te encuentras? Eh, de, de los el, más... El, eh... el... Pues tendría que decirte que ahora mismo... Del o sea, al no, no te puedo... O sea, ahora mismo estoy cansado, realmente. No, no puedo decirte exactamente si hay un proyecto que me empuje más eh, durante a lo largo de las 24 horas de, de cualquier día de la semana. Eh, soy muy invariable. O sea, que en el mismo día hay un montón de veces, sobre todo últimamente, que lo que más me apetece es no hacer nada. Tengo... ...tengo tremendas lagunas continuas de, de, de retirada... ...como cantos de sirena... ...de decir, oh, a morirte al puto sur... ...sí, tengo ganas de retirarme... ...es así... ...pero... ...a la hora de empezar a trabajar o de hacer cosas... Eh, ...pues... Eh, ...no me cuesta... ...seguir creando temas de forma curiosamente frenética. O sea, en estos momentos estamos preparando un nuevo disco de Carniceros. Ahí va ir después. Sí, eh, es, es así. Para adelantarte. No, no. <risa> <risa> me, me encanta romperte la siguiente pregunta porque así es, bueno, pero bueno, no ves verdad? <risa> Lo, los, o sea, todos esas esos momentos en los que en los que tenemos bajones porque yo mm. reconozco que los tengo y además con muchísima frecuencia creativos o morales más no podrían ser más cercanos a lo moral pero no tampoco son morales pero sí personales más que o sea quizás por eso eh, siga habiendo esa, esa parte contradictoria en la que me pongo a crear de forma fácil porque creativamente me sigue resultando Extremadamente fácil. Es como ser un... Como si un suicida eh, tuviese una facilidad especial para sobrevivir a cualquier tipo de herida, ¿sabes? O sea, quiero decir, eh, psicológicamente hay muchas eh, muchos momentos de, de, del día o de, de, de, de los días en los que me apetece, me pide el cuerpo no levantarme, o sea, no moverme. Como si fueras en, el único. Pero a la vez pero a la vez, una vez que me pongo a moverme, aunque sea regañadientes, sin querer, es, me, me sigue saliendo muy fácil eh, el, el escribir algo que, que tiene respuesta positiva en ese en mi pequeño entorno. Claro, no estamos hablando de, de, de, de, de, de una profesión que, que, que llega a miles de personas, pero sí que es un gran subidón que una sola persona sobre todo cuando cuando estás cuando estás bajo que una sola persona te, te diga que, que es muy bonito lo que has hecho eh, te, te, te crea dos metros de ala a cada lado entonces eh, dentro de ese de este momento que, que es personal que es un momento que bueno que, que me está tocando vivir como me imagino a cualquiera que, que tenga la suerte o desgracia de sobrevivir como estoy sobreviviendo yo al tiempo pues pues me está resultando me sigue resultando muy fácil eh, crear. También es verdad que hay unos grandes colchones bajo mío, bajo bajo mis pies, o sea, está está bueno, esta, ya hemos ah, visto el cartel y en buen rato está bueno, bien. Está trabajando Hugoinando, están trabajando unas unas bases eh estupendas para, para un, unos, un nuevo proyecto de carniceros y, y, y bueno estamos preparando un nuevo disco bueno pues esto me da pie a hacerte una como preguntita. charlie user perdona como charlie user en principio no no estoy haciendo nada y yo mm. eh, así así así ponemos un poco influye sí? mucho el payball porque yo he visto una evolución entre el primer disco y el segundo el primero es más... Intimista, más cabaretero En el segundo ya se mete un poco Ah, no, perdona en, en, eh, con, Como Charlie Usher En el segundo disco he visto que has metido Un poquito más de Teclados y demás Participó mm. ahí el Payball o... No, no tiene como nada, nada He ver. visto que te has mezclado ahí con él para hacer Opium Un te lo saludo a... a Payball te lo, te lo voy a contar a ti Un besazo a un saludo y un a es Otro de los grandes encuentros De este camino él la historia de, de, de, de Charlie char en solitario es, es sencilla porque canciones asesinas es un compendio de, de grandes trabajos de hugo ah. y hugo zombie y payball ah, o sea en, en canciones asesinas yo las el, es, es una colección de canciones que tenía que, que de alguna manera tenían un motivo muy concreto eran puntualmente es, es, son son unas letras que, que en el espacio y unas melodías estaban muy muy marcadas por algo muy concreto y que me ayudaron a, a darles forma payball y, y hugo después de canciones asesinas está cuentos infantiles que es un proyecto es un ep eh, hecho con payball mano a mano Ahí es donde de alguna manera pues eh, establecimos unos lazos artísticos más, más fuertes okay. y, y, y este último fue eh, flores en el manicomio es un era una necesidad que tenía pero realmente es eh, es algo que quería hacer parte más personal única y exclusivamente eh, mío eh, aquí de alguna forma quise caminar solo no por ningún tipo de necesidad tampoco vital sino por la situación en sí que creía que ya había abusado demasiado de, de, de, de los amigos y, y, de, y de su y de su por así decirlo de su arte y ah, en ese momento es, ¿qué más quieren ellos hombre? Bueno pero es, es lo que en ese momento es lo que me, lo que me pidió el cuerpo entonces esa, esa, esa característica musical que comentas, Surge porque realmente no tenía la capacidad que tenía eh, instrumental que, que, que, que puedes tener con, con Hugo o con Payball. Flores en el manicomio es un trabajo eh, 100% eh, creado por mí. Entonces ah, sí. está trabajado todo desde un ordenador y una guitarra tocada con, con, con, con, con mi habilidad <ríe> y instrumental que, que, es, que es bueno, que es pésima. Bueno, bueno, que es lo que es ese, esto ese, ese, ese no, no tiene no tiene no tiene otro motivo. Creo que es perfectamente lo que tienes intención de decir. A mí me da la sensación, es intimista, sí. es un poco cabaretero, es bastante puro yo creo que funciona perfectamente conforme a lo que yo creo que tú quieres expresar. Y en el fondo también era ese momento en el que me encontraba que era el punto de, después de haber caído de la gran catarata, que fue Canciones asesinas, en las que caí por ese torrente en el que llegas y te caes en una catarata en las que estás seguro que no vas a salir, Cuentos infantiles fue como el sueño que tienes cuando estás bajo las burbujas de esa catarata que te, durante unos segundos, quieres estar pasando tu vida en imágenes y es para mí esas imágenes eran las de un niño viendo un cuento infantil o su vida en un cuento infantil y cuando de pronto sales a la superficie y ves que flotas y que, que has amanecido otro día y que no sabes dónde estás pero que estás flotando, estás en una especie como de equilibrio curioso en el que se puede mezclar hasta la fantasía pero también la incertidumbre de decir ¿y qué ahora? cuando yo creí que ya había tocado el cielo siendo totalmente cool, siendo esta es mi gran muerte, voy a morir y voy a voy a convertirme en una leyenda y de pronto no, he sobrevivido y, y, y hasta me encuentro ciertamente relativamente bien en este estado en el que no sé dónde estoy y eso es Flores en el Maricomio. Bueno, antes eh, estaba a punto de abordarte con una pregunta doble de lo más topicaza pueda existir, pero bueno, vamos a vamos Dispara, con ella Disparame ¿Qué ¿Se te ocurre algún tema en concreto eh, como el más apropiado a la de definir qué es lo que está buscando ahora mismo Carniceros, con el sonido que hacéis ¿Algún tema que refleje eh, cuál es el estilo de al que queréis llegar, o bueno, como estás, eh, como nos acabas de anunciar antes, vais a sacar algo nuevo, a lo mejor no es un tema que conozcamos, sino que esté en preparación, algún tema así, que refleje cuál es el estado actual de lo que quiere hacer paralíticos. Esto. <risa> Carniceros, la verdad es que eh, es toda esta historia breve que acabo de contar de, de, de, de mi vida, con carniceros habría que hacer como tres afluentes, ¿no? O sea, la historia de los carniceros en el fondo es la de la de los tres, la de los tres personajes que formamos carniceros, ¿no? Entonces, como nosotros tampoco teníamos muy claro lo que lo que podía pasar a esta banda, eh, nunca buscamos nada premeditado. No teníamos ni idea de lo que de lo que de lo que iba a pasar mañana con la banda entonces eh, siempre hemos ido trabajando según lo que se según lo, lo que se preveía que o sea lo que era seguro que íbamos a hacer es estupendo porque cuando tú tienes una, una fecha concreta para hacer algo tienes eh, a la vez una motivación clara tienes un objetivo entonces de alguna forma te marcas unas pautas está bien tener esa creo que está bien tener ese referente o tener esa posibilidad. Pero en el caso de los carniceros, eh, hemos tenido que aprender a, a vivir con un esa incertidumbre que en el fondo es la vida de... Tampoco estamos muy seguros de, de que vaya a haber un próximo disco. Bambam... Bam, eh, sí, la, la que se ha editado, este vinilo bam, alucinante, eh, con el cartel que se sí, nos ha caído antes. Pues... ...ha sido también de esos grandes encuentros... ...y, y, y van, van sí que nos ha dado con, con unos meses de antelación... Eh, ...una propuesta de proyecto... En el, ...en el caso del 2013 Maníacos... ...en, en, en la última visita... ...él nos dijo eh, aprovechando que venís... Eh, ...quiero que grabéis un disco aquí... ...entonces ya sabíamos que íbamos a grabar un disco... ...y preparamos este disco... ...este año volvemos, esperamos volver... Si vais a México, entonces eh, tú lo pisas por cuarta vez. Este año, pues sí. Volvemos a México, en además que este año ya como con, con, con él, con Bambana, hay una relación ya pues de, de carnales, él dijo... <risa> os quedáis con todos los que os ven en directo, está claro, os quedáis con no. toda la gente que os ve en directo. No, yo... no conozco yo ahora mismo a nadie que se amolde mejor sobre cualquier tipo de escenario... Que vosotros ellos también se quedan con cualquiera que les vean qué directo? tipo de escenario prefieres ¿eh? uno pequeño y más cercano al público ¿O uno grande y que de más posibilidades pues no sé de movimiento de crear alguna escenografía con cual tú te verías más cómodo prefieres ¿eh? hombre para mí el mejor escenario es eh... el que cuando lo pisas, igual es porque no lo he, no lo hemos tenido siempre, ¿no? Pero es algo que últimamente pasa y a mí me gusta pues porque siempre lo soñé, ¿no? Es, es ese escenario en que cuando lo pisas eh, pasa algo en el sitio en el que estás que me da igual que sea pequeño o que sea más bien grande, pero que hay como una especie de clima, se climax con... Sí, no estoy hablando ni de, de exclamaciones, ni de, de gritos, exageros, <risa> que a veces pueden ser gritos, pero sí que no, eh, han sido muchos, muchísimos años en los que eh, tú subías a un escenario que a veces no eras ni subir porque estaba o, o está a ras de, de, de suelo sí, pues y, no y, y, y y tenías y, y tenías que hacer auténticos espavientos para para ser más atendido que no la, la para ser más atendido que la máquina traga perras. <risa> Entonces, ahora sí que es sí que se valora, es, es la verdad, se valora mucho, es, es da mucho subido en cuando sales a, todavía mentalizado a, a poner bien el pie de micro o a lanzar esas proyecciones que tú comentas a lanzar lo que realmente sales todavía como para hacer un preparativo eh, justo previo a empezar la actuación y como todavía a tu aire y Y según sales hay un... Ya te notas en tu elemento. Ay, sí, sí. Entonces es como de pronto... Ah, hostia, está, va a pasar algo importante. Dices, es como... Ah, hay una comunión. Ese es el escenario que me gusta. Bueno, pues escenario... esta pregunta es muy acertada, pero ¿qué fauna, digamos, que pulula por vuestros conciertos? ¿Más eh, tirando al punk, psicobili, siniestro...? O... Depende mucho la, la región geográfica. Sí. Pero, pero en general suele ser... Eh, para mí, al menos, la, la mejor de la calaña, la, la, la gente que realmente creo que hace que no te revientes la cabeza con una escopeta, como, como le ha pasado a, a, a algún otro, ¿no? o sea, hay un público que por ser como es, es único. Y no es una cuestión de número ni de, ni de la marca de la ropa que lleven. Hay un tipo de público que solo te das cuenta de la calidad que tiene cuando lo pierdes. Y esto le ha pasado a gente que se ha pegado tiros en la cabeza. Sí. Bueno. Sí, claro. Es cuando ellos se han dado cuenta, cuando han cuando de alguna forma han triunfado. Me, me estoy refiriendo a Kurt Cobain, es una imagen que viene de cerca porque hace poco fue algún aniversario y alguien... Yo, estoy, yo estaba ellos. pensando en Enrique Urquijo, que no se pega un tiro, pero mm, auto... No sé si lo de Enrique, igual lo no del fue no sé si, pero igual lo del más íntimo, más personal en este yo estoy hablando en un contexto artístico. No oh, sé si oh, oh. no sé si lo, lo de este hombre sería esa causa, pero sí, pero volviendo a, uh -huh. al otro sí, yo creo que hay un público que te hace a mí al menos es lo que me lo que me, me emocionó de esa vuelta de la casa Usen en la que me hizo Eh, me empujó a, a, a buscar algo que me mantuviese cerca de ese público que pensaba que había desaparecido sinceramente, que había desaparecido en, en el Estado español. Y que descubrí que existía en, en Europa, porque en Europa no tenía ni puta idea de que, de que de que hubiese un fenómeno tan tan grande que sigue existiendo hoy en día y que mucha gente aquí no sabe que existe. Porque lo de México es bastante evidente. Y en México la gente es así, fue así y lo seguirá siendo así... ...no por una cuestión de moda, no por una cuestión de etiquetas, ni por nada. No hay etiquetas. Es una, es una cuestión social. Son así. Te dan lo que tienen porque se emocionan... Se, ...se dejan emocionar fácilmente porque están predispuestos a emocionarse. Si tú les das algo que emocionen, ellos eh, no tienen ningún problema en emocionarse. Qué envidia experimentar eso. Eso es así. Y tú cuando aterrizas de nuevo en Europa... En el momento que aterrizas te das cuenta de la hostilidad y de la mala educación que existe en, en, en Occidente uh -huh. en el momento que aterrizas en Europa. Pero bueno, dentro de esa propia Europa igual llamas por corrientes eh, culturales o musicales eh, sigue habiendo sigue habiendo mucho tirón en, en ciertos bueno, mucho tirón, el suficiente como para que grupos como el nuestro eh, se muevan por, por el norte de Europa porque sigue habiendo una cultura eh, que, que, que, que demanda que demanda esta música bueno, ya que te he escuchado casi emocionarte hablando de la, tus buenas experiencias con casi, no, determinado casi. tipo de público, es que ese público te voy es... a hacer una, ya está avanzada la entrevista, vamos a meter un poquito carnaza, alguien que te hubiera hecho mucha ilusión ver entre el público que hubieses querido ver una persona en concreto, alguien ah, puede no ser puede un familiar, puede ser un No puedo decir no, que el nombre es, además, el opositivo al negativo, una pareja, un algo, Carnaza. Quieres, tú lo que quieres es hacerme llorar. <risa> no, tendría que acabar con esta botella. Eh, pero no. es que No, no, no. forma no, parte no. un poco un poquillo esto de del no. tema. Bueno, pues entonces algo. Sí, bueno, a ver, eh, no es no es un no rotundo, o sea, quiero decir, no no te puedo dar un nombre porque sería o que hayas visto o alguien del público que te haya dicho algo o no por cualquier motivo te haya emocionado va? de ¿Qué alguna va? manera ¿Qué determinada que va a nivel muy personal y por qué y por qué? y por eso pues ¿Por, por, por, porque eres por, porque <risa> porque si mi amigo y en, en una conversación de coloquio te puedo decir que, que me hubiera me hubiera encantado que, que, que mis padres y me hubiesen me, no, no los lunes no me han visto nunca hubiesen, eso es muy típico claro, no, ya no que hubiesen venido a mis conciertos desde el principio hmm. pero que me me habría me habría conformado con que hubiesen mostrado el cariño mínimo de, de, de, de, de bueno pues de, de... ...pues simplemente de, de apoyar lo que hace la, la sangre... Es que, es, que, ...es que estamos en el principio, es, es sin más... ...es una cuestión de dejar de dejar seguir la corriente de, de ese río que es la sangre... ...ya está, o sea, sí, esa es la gente que me hubiera gustado que hubiera estado ahí... Eh, ...que no estuvieron, eh, he aprendido con los años que, es, eh, que, que, que, que fue una desgracia para, para ellos el hecho de que no estuviese no para mí a lo mejor no a, se sentían a mí, a mí ubicados hacha, en ese tema, les cortó otro tipo de cuestiones no, que no mismo no, no consideraron. No, no, no, que va, simplemente se dejaron arrastrar por una por un pensamiento mayoritario que marcaba unas formas de conducta y yo y, y, y, y lo que estaba haciendo no estaba dentro de, esa, de esas formas correctas de conducta. En el momento que no estás dentro de la forma de conducta por cariño, o sea, por realmente por por, por cariño eh, eh, hacia ti pues, pues eh, se enfadan contigo porque porque quieren lo mejor para ti y creen que vas a sufrir eligiendo. Y, y no están desencaminados, pero es igual. El, el, el apoyo necesario, el apoyo incondicional que tienes que dar a, a, a alguien de, de tu sangre, pues se pierde y ahí se convierte, ahí se desborda todo. Ahí es, ahí, se, ahí llega el, el, el, el gran catacroque Venimos de unas circunstancias sociales políticas de este país en el que las generaciones que nos han precedido sí. han estado muy sí. en corseta bueno, de un pero, pensamiento muy conservador, muy carca. Ya, pero por la misma no regla tres, comprensivo por, por, a estas movidas que han Por habido. la misma regla de 3 no quiero ni pensar lo que puede lo que puede lo que puede argumentar un, un joven suelo de, de, de rubanda por, por su pasado o lo que o lo que vaya a argumentar dentro de 5 de años un, un, un chico de que, que, que haya nacido en yo que sé en el este de europa que haya tenido una, una vieja que era pror rusa y un viejo que era pronazi o, o sea quiero decir creo que no son excusas o sea o, o sea creo quiero decir son excusas Y que esas excusas no valen. Hay una raíz clara, hay una raíz natural que nace de la tierra y que tiene que estar por encima de lo que piensa tu vecino, tu sistema, tu entorno. Y es la puta sangre. Y ya está. Y es así. es La familia <ríe> tienes en tu gran biblioteca además... la familia es, Está el padrino. Digamos. Es así, es así. No, pero parece que no, pero es que es así. Es, Mario es así, Pucho. Es así pero bueno va, es, vamos va ser, es súper sencillo si la vie es una, eh, la, creo yo la vida es una eh, es una puta mierda. es super, eso sí que es efímero mucho más efímero que que la historia de los carniceros que solíamos a las 13 conciertos vivimos súper poco estamos súper poco tiempo aquí Efimera, pero bueno, ahí dejarás una lo, impronta igual. que a ah, lo mejor sí, sigue sí, otra gente. Claro, claro. Bueno, pero hay... Alguien que coge una guitarra por primera vez después de escucharos, alguien que se aficiona a un determinado estilo musical, bueno. Vale, Kike, si pero ahí nos vamos. Hay... Nosotros Nos vamos a otro tema entonces. o sea eh, No es la esta... la gente más cercana, eh, eh, eh, familiarmente hablando. pero Cerramos este tema anterior. La vida es tremendamente corta y, a, y alrededor de nuestras cortas vidas han creado un entramado han, han, en todo en, pero en todo el planeta no solo aquí sino en la india con su historia con su historia de castas en, en, en sudamérica con sus su historias revolucionarias y en el norte con su dinero y con su y con sus creencias religiosas han creado un entorno tan complejo que hace que tu vida tu corta vida se convierta en un montón de problemas en un montón de problemas que de alguna manera a nosotros no la tienen no la tendrían que traer floja porque es, nuestra vida es cortísima Pero bueno, ahora ahora vamos al otro tema que también era muy interesante. La otra vía que has abierto. Sí, bueno, para cambiar... Bueno, manteniendo el tema, pero eh, no, eh, no siendo tan eh, deudores de lo que es, como antes comentabas, la herencia de sangre y demás... Vamos a hacerte una preguntita, digamos que vamos a hacer un ejercicio de mitomanía friki, que es el siguiente. Yo te digo una unos nombres propios de una serie de personajes y tú me respondes con algún calificativo, por ejemplo, Johnny Sanders. Ah, claro. Sí. Sí, sí. Es que mira... Eh, te voy a preguntar después quién te hubiera gustado que colaboraras en algún tema claro, o o claro, es que nuestro no, ya que pero, pero me lo has puesto superfácil porque Pero bueno, vamos a darte unos nombrecitos y a ver qué es lo que a ver qué es lo que te sugiere, por ejemplo, Johnny Sanders. Bueno, pues aparte de lo que, de lo que acabas de preguntarme antes que me he largado por las ramas como siempre, sí sería alguien que me encantaría que estuviese en el público para mí es la gran palabra que empiezo a tener asco porque no es grato escucharla o sea nunca se lo diría pero eh, pero pero a ti si te lo digo sinceramente porque así lo siento y es maestro no me, no me gusta que eh, escuchar esa palabra hacia mi persona porque me, me parece como un me, o sea te crea una especie como de barrera te pega una patada te crean un te, te, te colocan un pedestal y a la vez crea una distancia asquerosa pero no me queda más remedio que reconocer que para mí Dionísio es, es un maestro ¿Y Lux Interior? Discurre, discurre pero ahí ¿Pero tengo, hay, hay, solo hay que decir una palabra? O, o, bueno, o, o o sea, te puedes eh, sacar dos o tres o cuatro, o una Hombre, expresión que... o dos Supongo que es fácil de, o sea, que es fácil pillarme porque tú has tenido que sufrir 14 o 18 bolos o igual 38, igual estás quitando bolos. Claro. Yo ya vengo aquí con conocimiento de causa o eso creo. Eh, tengo una convivencia ahora muy muy estrecha con, con, con mi hijo porque porque es mi hijo. Y a la vez con con, est, con estos con esta generación, con esa generación a la que precedemos y recuerdo que para lo que para nosotros eran los viejos, lo que somos ahora y lo que fueron para nosotros los viejos y ellos eran ellos serán los viejos del futuro. El, el hecho de de ver a luz interior para mí cuando no era viejo fue la de la la de la iluminación. Luz interior para mí fue la iluminación. Una iluminación para ti, Eduardo Benavente. Pues Podría decirte que fue anterior eh, a Luz Interior, o sea, gracias a gente como Eduardo Benavente, eh, llegué a la iluminación de Luz Interior, fue el camino. ¿Aquí en España? Para mí sí, el... para mí marcó el camino, para mí, ah, para, mucho, para, él, para mí, cosas sí, sí, sí, el, fue uno de, los, uno de los que marcaron el camino. Uh -huh. y hip G-Pop? Y G pop es el gran referente dentro de lo que considero eh, una necesidad de, de referentes. No, no sé, hay, hay como una especie de, de obligación. Este sistema te obliga continuamente a, a, a que tú marques una personalidad, a que a los veintitantos tengas unos grandes proyectos y a los 30 tienes que ser un, un triunf una triunfadora o un triunfador. Eh, yo he intentado disimular hasta el momento en el que consigues no hacerlo que es cuando te ríes de ti mismo en, en, al principio de los carniceros yo tarde mogollón de años en conseguirlo ¿eh? o sea que creo que todos tenemos nuestro momento ojalá lo consiga el resto de la gente antes pero bueno, yo lo he conseguido cuando lo he conseguido creo haberlo conseguido en el que reconozco que sigo lleno de contradicciones que sigo lleno de, de cierta inmadurez que tengo más miedos que los que tenía a los 20 años, incluso más inseguro, creo que me sentía una persona más fuerte y más convencida de lo que tenía que ser, igual más ingenua a los 20 que ahora. Y ahora no me importa reconocer que busco, sigo buscando hoy en día modelos. Sigo buscando modelos a los que de vez en cuando, no siempre, pero de vez en cuando, eh, situaciones que puede ser en la eh, eh, ante un eh, ante la, la ventanilla de un banco, o en un conflicto automovilístico con con una tipa que se enfada conmigo porque estoy aparcando extrañamente y empieza a pitarme o en cualquier momento de, de... como mínimo dentro del panorama nacional tendría que ser al revés eh. ah. tendría que tomarte como referencia no llamándote maestro no, no, no a ver, no es, es, es, es, estoy, intentando, estoy intentando ser lo más eh, sincero posible en sigo o sea reconozco que, que a día de hoy sigo buscando modelos y ejemplos que me sirvan de forma clara para pensar para ayudarme a mí mismo decir qué haría en esta situación x mi referente <ríe> es, es, es supongo que es inmaturo y supongo que es eh, que, que alguien dirá que como qué falta de personalidad pues no lo reconozco abiertamente. Y G-Pop, para mí ese es uno de los referentes actuales, sí. De vez en cuando si ¿sí? si sí. tú estás en una situación y dices qué haría Lipop en esta situación y hago exactamente lo que yo creo que haría, que seguramente él no lo haría. Yo porque estoy totalmente calvo, pero cuando vi el anuncio este que hizo allá en Gran Bretaña, yo también de una he preguntado por seguradora y demás, me habría tirado de todos los pelos. Ah, ah, yo eso no lo he visto. Yo he visto el del refresco Adeu ah, Hugo... Nantes. El, el de la... Eh, no, ese es simpático sí, el del refresco el padre del re, demás, mm, bueno, de y, no, no, no, a mi no, no me gusta eh. o sea, no me parece corta. ni tan siquiera me parece simpático pero supongo que es una cuestión supongo de negocio mucho peor que eso fue su intervención en un programa de televisión eh, cuando se viste de mujer me gustó no, no, no una no, esta, para ponerse en el lugar de... esto ha sido en un programa de televisión super... super no el hecho en sí de salir ese programa de televisión sino y la eso. el comportamiento el comportamiento y yo eso. creo que hay lo que a él le ha faltado es un sí. referente en ese programa que, que, que tuvo en, el, en televisión el hormiguero se Ay. llama en el hormiguero estuvo hip en el hormiguero hip ha salido hace dos meses y, y no no no pero que yo estaría dispuesto o, o sea yo vamos yo yo y creo que cualquiera puede salir en el hormiguero es más es posible que en ese mismo hormiguero haya salido gente que, que, que, igual porque para mí no es tan importante, y ha defendido mejor lo que creo que tiene que defender como, como la persona o el personaje que, que, que creo que, que, que es. Quiero decir que yo veo a Nick Cave saliendo en el hormiguero y saliendo eh, con la cabeza alta del hormiguero pues por Nickyf ya no te pregunto. Vamos y, en cambio, y en cambio, y en cambio, y en cambio Yipop no ha salido para mí, como como debería haber salido de un okay. programa así. Okay. ¿Por qué? Pues porque posiblemente le faltó ese referente, quizás de sí mismo, de tener claro qué es lo que Yipop tiene que hacer en esa situación, en la que estás en un programa ridículo, en un programa que está totalmente fuera de sí, pero es igual, pero tú eres Yipop, entonces como eres Yipop, tú... Esperas de ti mismo lo que los demás esperan de ti mismo. A esos demás, ese público maravilloso, ese público especial que sabemos que, que tenemos. Y ahí le faltó eso, le faltó ese punto. Quizás es porque pasé absolutamente de todo y se dejó llevar y hizo... Es que tío, fue, fue horrible. Ay, Dios, Dios, Dios, fue mucho Dios, Dios, Dios, peor que los anuncios. No Pero bueno, para eso otro de los para mí otro de los grandes referentes que no sé si estará en la yo lista. ¿Y única sí va a ser lo siguiente? Bueno, vale, pues podría ser, pero bueno, pero pero ¿Cuál querías citar? Yo iba a citar a Tom Waits. Tom Waits, pero por el tema publicitario. Bueno, pues. porque para, porque sí que sí que me parece Otro de los grandes la tipos... La banda sonora de... acorazonada era de Tom Weiss, ¿no? Sí. De, ah, adem de, adem además adem además marcó, marcó, increíble. marcó un punto especialísimo en su vida porque es donde conocía a su mujer y donde de alguna forma se puede decir que sentó la cabeza. O sea, se salvó su vida. Porque para él sentar la cabeza fue salvarla a su vida porque estaba mm. estaba totalmente a la deriva. Pero bueno, eh, Tom Weiss, entre otras cosas mantuvo siempre una línea muy clara de, de por en Estados Unidos lo de la publicidad está muy bueno muy al día entonces en el momento que él tuvo que, que, que él tuvo cierta repercusión pues le empezaron a hacer ofertas y basta que él se negó a, a, a pues a aceptarlas pues pues más se empeñaron en usar una de sus canciones y al final utilizar una de sus canciones con un doble Y, y bueno y el tío les eh, le, eh, tuvo un, un conflicto de estos legales y tal total que toda la fortuna que tiene es gracias a ese a ese juicio que ganó porque ahí se lo toman muy en serio estas cosas entonces eso es lo de alguna manera es lo que le, le, le hizo poder vivir como como ha podido seguir viviendo bueno pues. a lo que voy de, demostró para mí ...como aparte de tantas otras cosas... ...porque para mí Tom Weiss es otro... De, para, es, ...ese sí que es otro de los grandes iluminados... De, ...de esta existencia... ...demostró... ...que teniendo claro lo que... ...tus referentes... ...porque seguro que él tiene sus referentes... ...él es un gran eh, fanático de de, de, de, de... ...de clásicos de su cultura... ...de su cultura... ...y cuando digo fanático... ...habría críticos que dirían... Plagiador. O sea, que realmente en el fondo no ha hecho nada especial que no fuese reflejar, filtrar a través de sí lo que realmente le marcaba, que era la música que no escuchaba ya nadie, nadie, él y sus abuelos. Pues demostró que hay un camino que se puede llegar, se puede llegar muy alto sin tener que ir por el camino recto, por ese camino recto que te dice, claro, si haces un anuncio de la Coca-Cola te vas a hacer millonario, sí. Pero si tú luchas contra la Coca-Cola, porque la Coca-Cola ha querido algo de ti, si tú demuestras dignidad ante alguien que llama a tu puerta y le dices que no abres tan fácilmente, eh, también puedes llegar muy, muy alto. Otro nombre es el... Bueno, vuelvo a reincidir el que te he dado hace unos momentos. Ionicash. Ionicas. Es una figura muy seria, no, sobria... No, para... Aunque... Eh, sinceramente, para ver... Nando, por ejemplo, yo, eh, quizás... en pues eso, en, en, en esa convivencia o en ese en ese compartir que, que tenemos entre los carniceros. Nando eh, es el bajista carnicero. Nandito puede ser eh, el que de alguna forma, creo yo, siente a Iónicas como más cercano. Ahí tendría que hablar el, de, de, del personaje, pero para mí Iónicas tiene ese esa dualidad que, que, que creo que todo ser debe tener pero que en el fondo supongo que de forma cercana habría sido una persona en mi caso difícil de que de, decide de o sea, no, <ríe> no lo quisiera como padre <ríe> hay, hay, así de así de claro o sea creo que creo que como artista creo que como artista eh, pues pues pues eso está en ese, ese tótem de esas de, de las estrellas en las que lo puede estar y creo que es alguien que en el hormiguero habría hecho lo que tiene que hacer, no habría defraudado a nadie porque le habría pegado un par de hostias, le habría cagado en su puta madre y habría, le habría reventado a eso, y es posible que hubiera mostrado la pistola en público, porque porque o sea, quiero decir, eh, como alguien, mínimo, como mínimo eso. Creo, creo que creo que tienen que existir, eh, que, que pues ese tipo espera el siguiente que te voy a citar. Que, pero vamos, que que, que no, yo, yo ni que prefiero, preferiría no no tener que tenerle como padre. Muy bien, pues yo soy Corbuto. Yo soy Corbuto eh, eh eh fuimos que vecinos, joder, por, por Anda, bueno. Por suerte o por desgracia. Pues, eh, entonces dame más de un par de palabras. No, de pues, no, no, no es <risa> eh, a ver, no. Es, es también muy típico que cuando alguien es moderadamente famoso, pues a, todo el mundo es amigo y todo, todo el mundo que estuvo cerca o que le vio medio de lejos, pues dice que era su vecino, que fue o que fue su amigo entonces yo me atrevo a decir que fue medio vecino porque estuvimos juntos en un par de ocasiones y porque coincidimos decenas y, y decenas de veces en, en, en los mismos bares pero también o sea hasta ahí sin más o sea no, no, no, no hay más ni fue mi amigo ni convivimos especialmente juntos ni estuvimos en la misma cuadrilla, ni nada pero coincidimos por época y por y por gustos en los en, en barrancalle en el casco viejo de Bilbao. Yo soy, yo soy escorbuto, para mí fue el escorbuto... Eh, el escorbuto en la sombra. O sea, realmente, yo era un poco más joven que ellos. Entonces, el, la, el, el personaje que a mí me deslumbró y que me deslumbraba era era Juanma. Yeah. Juanma escorbuto era un tipo con un magnetismo brutal. Entonces, yo, yo era uno de los niños que llevaban al punk eh, con... con con 15 años cuando el Pun llegó a Bilbao y él tenía 18. Y él estaba ya en un grupo que empezaba a funcionar, pero bueno, empezaba a funcionar pues pues, pues porque iban 50 personas a sus conciertos, o sea, que realmente Escorbuto Escorbuto realmente fue Escorbuto a partir de que dejaron de ser Escorbuto. Eh, mucha gente que Escorbuto, no tiene esa concepción de Escorbuto, ha empezado a ser en, en Escorbuto fue Escorbuto, el Escorbuto que la gente se tatúa o, o ponen en sus chaquetas a partir de que yo su hijo Es una de las camisetas no, que más veo, una de las camisetas, pero considerando es un, son... las de cualquier grupo nacional o internacional. Pero, pero bueno, pero esto de pasa de cualquier estilo pero, musical pero incluyendo esto... el metal o heavy o pero de esto... cualquier tipo, ¿eh? es, es una de las, cami... o sea, camisetas de escorbutos es de lo que más veo. Pero esto pasó con Jesucristo. Bueno, y con otros muchísimos. No, a ver, sí, sí, quiero decir y eh, eh, jesucristo realmente empezó a tener fans cuando cuando palmó quiero decir hasta que hasta que murió le seguían 12 entonces eh, escorbuto tuvo bastante repercusión local tuvo una repercusión local bruta porque porque en vizcaya eran fueron el gran referente en ese momento entonces eh eran genuinos, pero como lo eran tantas otras bandas y como lo fue tanto otra gente y como lo han sido gente anónima que ha sido mucho más auténtica que lo que podían ser ellos como personas. Lo que pasa que ellos a la vez de, de, de, de su genu... de, de, de su genialidad, pues pues plasmaron musicalmente lo que estaban, lo que estaban sintiendo y lo que estaban viviendo. ¿Qué es... valoras o qué crees que tiene más peso, entonces, las melodías o las letras? En el caso de Escorbuto, lo que tiene más mérito es que fuesen capaces de, de, de convertir en, en, en, en, en algo artístico lo que estaban viviendo. Escorbuto, para mí, ¿eh? lo que hasta donde yo les conocí, fueron tan atrapo como fueron cientos y cientos de jóvenes en, en aquella época en este país que ahora mismo está sucediendo en muchos puntos del mundo, pues estamos hablando de lo que nos tocó, es que lo que no quiero en ningún caso porque me parece bastante bastante gracioso es hacer un reportaje de, del pasado, porque ahora está muy de moda salir ser, ser un, un abuelo y hablar de cosas. Bueno, no, pero es que voy, el de, último no, es que va a de ser batallitas, pero de ser bueno, pero no, pero es corbuto Escor, mola hablar porque porque para mí de verdad sí, soy también de los que piensa que, que que no tuvieron en vida lo que o sea, que tendrían que haber tenido en vida la mitad de lo que han tenido en muerte, al menos. Eso me da mucha rabia, no hay porque, casos. porque porque no creo que para nada, que buscasen convertirse en leyendas entonces es posible que Jesucristo tampoco o sea para mí hay mucho paralelismo entre escorbuto y Jesucristo por eso, quiero decir a veces pienso en, en, en la puta religión cristiana y digo eh, el pobre Jesucristo si supiese la, la que se ha aliado con su historia, si es que existió eh, pues pues con escorbuto a nuestra manera, a la vizcaína como el bacalao, pasa lo mismo Escorbuto, en su día, fue un grupo con un magnetismo brutal. Para mí, personalmente, para mí, sin más, Juanma era el que llevaba ese magnetismo por delante, porque estaba en ese barrio en el que nos movíamos, que era Barrancalle, que fue mi barrio durante 10 años. Cuando aparecía Escorbuto, en esos cuatro bares en los que íbamos, los cortes, cuatro desarropaus a, a los que pegaban, o sea, la gente realmente marginada, decimos ahora no somos marginados, ahora somos eh, pintorescos. Cuando aquello realmente éramos ratas, auténticas ratas y, eh, y este tipo tenía un magnetismo estupendo, era de esa gente. pero había más, había dos o tres eh, personas más que no pero no tenían grupo, no hacíamos grupo y si lo tuvieron no no tuvo ninguna repercusión. Detrás de, de Juanma estaba Yosu y Josu tenía el talento creativo Juanma era la personalidad desarrolladora y los dos, como en tantos otros grupos y en tantas ocasiones eh, consiguieron esa combinación perfecta que ha trascendido, por lo que sea, porque a alguien le toca, porque hay una especie de pedestales hay unos asientos que esperan culos, pero solo uno hay un culo para cada uno de esos tronos, si tú eres capaz de poner tu culo en ese trono, ese, ese trono es para ti para siempre pero en las canciones ahí quedan, ahí están grabadas son intocables sí están claro. indis más indiscutibles ahora a lo mejor que entonces o más másificada claro, yo es que ya no las escucho yo suyo no yo lo, lo, que, lo que lo que o sea lo que a mí ahora me, me me fascina y lo que lo que ahora me hace de alguna manera emocionarme es ver que, que hay gente que, que ha nacido muchos años después incluso después de la muerte de, de los protagonistas Y, bueno, y van i van a su tumba a escribirle o, o, o bailan emocionados cuando escuchan sus canciones o lo que te comento ¿no? o se tatúan su, su nombre entonces algo debieron hacer muy bien o algo se ha movido porque hay hay sí que no no, no, no, no hay una maquinaria eh, no hay de marketing no, no, algo no, no, no, no, algo el... algo debieron hacer que igual ni ellos mismos sabían que hacían que eso es para, para mi parte de la de la magia que les ha convertido pues en, en leyendas, y, y para mí bueno, no deja de ser espectacular, pero bueno, eh, esta semana eh, Gatillazo han ido a Chile y, y las últimas noticias que tengo es que han metido a 20.000 personas en 20 personas en Chile. Evaristo, o Gatillazo. Bueno, ahí estaréis vosotros. 20.000 personas. Ahí os y tenéis escol... que verlas vosotros. Hombre. Y Escolbuto. Y pues Escolbuto si cuando... Uno, cuando... cuando Josu, que fue el primero que, que cayó, ya no podía ir. Fue a México, Juanma, con con Paco. Y, y metieron 8.000 personas. En, en México. 8.000 personas. Cuando la media en, en el País Vasco, o en España, de para... Para un concierto de Escolbuto éramos 100. Qué bárbaro. Ah, no, no es que... No éramos 100. Éramos siempre los mismos 100. <risa> Último nombre que te doy, pero no me va a privar de decirle. Pepe de Cantepein Relico. Joder, es un, <risa> es un amor. Pepe es un... Pepe, es, Pepe En eso vamos a coincidir. Pepe no, es no un único, auténtico pero... amor. Pero creo que, para mí... ¿eh? le he dado poco ahí sí que no vaya no puedo presumir porque no es algo que pueda decir pues era una persona o realmente gracias a la reunión de a la reunión de la, la tri ella con ella, la con, ella, con, ella la ahora, con eyaculación y con y con los Cante pues hemos convivido poquito pero hemos convivido pero lo suficiente entre eso y luego lo, el contacto virtual que es que, que, que puedes tener y Y la y, y, y una comunicación muy muy escasa eh, es de esas personas que, que demuestran que lo que ves y lo que escuchas de ellos eh, es eh, totalmente sincero y a la vez eh, dentro de, de este de estas de esta niebla en la que de la que él siempre dice que ojalá sea la cosa antes de no volver a vernos si es que no nos vemos pues eh, pues él es un es una gran sonrisa. Es muy difícil eh, ver una foto de Pepe en la que no esté sonriendo. ¿no? <risa> es curioso, claro. A mí me, me, me parece... Transmite buenas vibraciones. Me, sí, me parece, no, pero me parece, acuerdo, por lo poco pero me parece encantador también. porque, eh, o sea, él sí que demuestra ser como es. Porque... Vivimos en, en un entorno muy muy marcado por las apariencias, por la imagen. Y precisamente la sonrisa no es que sea una de las características que, que tendría que... Bueno, pues hay siempre unos rasgos muy duros que tenemos que mostrar, o ciertas imágenes eh, <risa> depresivas o pseudodepresivas ¿no? Que de hecho para mí siempre ha sido uno de los grandes problemas o de los grandes conflictos a la hora de salir a la calle no cuando cuando cuando muchos de, de, de mis amigos ah, me atormentaban toda la noche yo salía a despejarme a intentar divertirme o conocer gente maravillosa y mis amigos por ser como eran estaban dándole vuelta siempre a una tristeza perenne y eh, pero casi siempre fruto de una imagen que arrastrábamos y yo nunca entendí cuando realmente estabas eh, muy muy mal cómo podías salir de casa creo que si estás muy mal no puedes salir de casa y si sales de casa es para estar un poco mejor de lo que estabas antes de salir. Entonces yo me enfadaba con eso. Ver a Pepe sonreír cada vez que se retrata con, con gente que, que va a sus conciertos y quiere sacarse una foto con el cantante del grupo que le gusta, que es Cante Pin Relico, que tiene letras para mí de cómic, auténticas eh, eh, eh, obras de arte originales y eh, es súper divertido asistir a los conciertos de Cante Pin Relico porque... Lo, la, la gente que le sigue cantan las canciones eh, viven sus canciones y analizar una letra de cante pinrelico es eh, disfrutar de una viñeta de cómic Pepe es una gran sonrisa bueno Charly he abusado bastante de tu amistad conmigo para y, tener y yo de tu una ar... entrevista yo de tu que se ha alargado más de... sí, ya se nos está acabando el pacharán la absenta incluso pacharán con la absenta es, este, es un es, momento es... de a... no, pero sabes esto es lo que parece ahora un programa de cocina vasca en la que hemos hecho una receta pero es... de lo más tóxica eh... eh sí pacharán con la absenta es posible Esta es la última pregunta que te hago y ya una despedida o sea, ya hemos estado hablando de tantos nombres propios se nos mí, está haciendo tarde, se nos ha alargado la entrevista. ¿Qué me quieres salir de ahí? La... Eh, solo la, la, solo dime a un, solo dime que, una ¿Qué hora es? Las 12 o así y cuarto. ¿Cómo las 12 y la 1:15 igual? Sí, sí, sí, yo creo Vamos a hablar de la última pregunta. Bueno, una banda que haya ha sido la banda sonora de tu adolescencia, o sea, ya hemos llegado a un punto en el que te pido que confieses tus miserias las mayores la mayor de aquello que en todo lo que más te cueste confesar. Vamos a hacer dos confesiones. Y una y una buena despedida a de este programa que ha sido apoteósico. No. <risa> una buena despedida. las buenas despedidas lo vamos a dejar como una hasta luego. Pero las confesiones, como no, como Pero con se, nombres, con nombres. Como se dice a veces cuando no sabes muy bien qué decir. ¿Puedes repetirme? No ¿Puedes, repetir? ¿Puedes repetirme la pregunta? Pues una, una, una banda que para ti sí. ha supuesto, o sea, pero, que escucharas Pero vez. sin sin, o sea, sin sinceramente, aunque sea pero avergonzante, ¿no? Bueno, a lo mejor, ¿no? No, vete tú sabes. Para mí eran Alan Parsons Project, ¿eh? o sea, menos ah, señor Pérez, fue la entrevistadora ah, que Fíjate, yo lo, lo, te, lo también y no la no da vergonzoso. También o sea, me también fue parte de mis algo, cintas porque cuando aquello yo, eh, que sí que falta. Yo recuerdo que, que toda la música que me gustaba poco mayor que Alain, la, la tenía en cintas de caseta. Uh -huh. Y eran y eran los casetes y eran canciones que le dabas al pause justo cuando hablaba el locutor de radio para que no saliese la, ah, de, grabándolos de, sí, ¿eh? de la las sí, señor <risas> bueno pues te voy a decir dos bandas para, para quedar medianamente bien doble te voy, morbo te voy a decir la, la, la cool la y sincera porque es terriblemente sincera, porque tiene un sentido y porque... ¿Cómo te cuesta y... soltarla? Eh? No, porque, no, no no no quiero ilustrarla porque realmente le quiero dar la importancia que, que, que para mí tuvo, porque además tiene... Que, la, la, no es eh, eh, No es nada del otro mundo, o sea, quiero decir, no es original porque la enlazo con el presente. Y además me duele muchísimo no haber podido estar porque es de esas cosas que si no fuese por estos lazos de sangre... Eh, pues se pues habría estado sin lugar a dudas porque me hubiese encantado estar, eh, fue Desechables desechables, Ay, desechables fue una para mí fue una de las bandas de más que adolescencia de, de la época juvenil, yo vi a Desechables eh, la Tere, el Pei, el Miguel con... Sí, en Barcelona con oh. Ángel Laitor Aguirre. El en... Laitor Aguirre con el grupo de la, la Tierra. Sí, que... Bueno, bueno no sé, fue bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. en no muchos pueden decir la KGB, eso. La KGB, la KGB ¿No? barcelonesa. Sí, no, sí no un concierto maravilloso. Bueno, eh, espectacular. No ese es esa es la banda que que digo, algo oculo no tan lucido pero no no pero, una no, busca una confesión pero así pero, un poco pero, más. pero pero <risa> sí pero de verdad o sea sinceramente o sea para mí si en este país existe una banda que supongo que llegará el momento en el que se le dará un homenaje y que saldrán todos los chicos de, de con, con sus gafas de pasta y sus barbas a, a, a hacerles un tributo estupendo y, y no llamarán ser. nunca a, a los carniceros para que participemos en el en el en el homenaje, en el disco tributo. Ellos se lo pierden. Eh, Desechables para mí. Fue fue una banda que me marcó estupendamente. ¿y, vas a decir dos? Y, y, y la otra, y el otro grupo inconfesable, eh, Radio Fórmula y Ortera, que me emocionó hasta la médula y de que me enamoré como un niño solo se puede enamorar, <risa> fue Pat Binatar. Padvinata. Padvinata. Bueno, una, una abuelita hijo una abuelita. Ah, bueno, tenía su Vina aquel, eh. Sí. Padvinata ah, y eso, el frío, el, el fuego y el hielo y, y sí, bueno, aquello fue. Un poco fue. metal. ¿no? Bueno, sí, bueno, era heavy, sí. era como, bueno, es que yo lo recuerdo que Bueno, metal dicen ahora, sí, antes. Eh, a ver, yo recuerdo haber combinado como no, buen... Bueno, bueno, hombre, a tampoco si te has en... expuesto sí, tanto, ¿eh? sí. no sonaban mal. Por supuesto, ni los desechajes, Uf, pues me ha costo, me ha ni Pad Benatar, ¿eh? Joder, me ha costado confesarlo, pero bueno... Bueno, sí. yo he dicho a Lamparsons que es un puto genio. O sea, y, si, y si somos capaces de combinar el pacharán con la absenta en el mismo vaso, bueno. pues pues podemos... Bueno, puedo no decirte, hemos desvareado tanto, no está yo, tan mal... El... Yo recuerdo haber llevado chapas de Pad Benatar de ACDC... Y de parálisis permanente. Ah, en, la, en, la no, misma, me... en la misma chaqueta. Esto no, ¿En no la me misma? estás diciendo a Samantha <ríe> Foss, Sabrina y demás. Bueno, pues nos despedimos. Nos despedimos ya que... <ríe> Aur. esperamos veros muy pronto por aquí por Madrid, sí, presentando temas de este nuevo álbum que tenéis ahí en, en proyecto no hemos hablado nada de lo, de, del último álbum casi poder, vamos a dejarlo, dejarlo una... para otra ocasión mm. eh, que esté más madurado el proyecto y bueno, ya continuaremos eh, hablando con carniceros cuando tengamos la siguiente mejor ocasión